Estamos acá en el Museo de Manosi Legendario Museo donde bueno encontramos un montón de cosas y que nos está acá el referente que bueno eh, ahora está a cargo de este museo, así que bueno, vamos a, a consultarle, ¿no? Eh, los horarios y qué tenemos que con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en el Museo de Manosi de Carmen de Patagones, donde podemos encontrarnos con un recorrido por la historia de local eh, donde podemos encontrar algunos objetos del siglo XIX, siglo XX y también eh, cueva de los primeros pobladores, una de las cuevas tenemos acá dentro de la, una de las propiedades del, del museo eh, donde habitaron los primeros pobladores que llegaron allá por 1779 en la fundación, la expedición fundadora de Francisco de Viedma Y bueno, los invitamos acá a que nos visiten para hacer un lindo recorrido También hacemos una visita guiada por el exterior en el casco histórico Recorriendo desde el muelle que tenemos acá enfrente de Lanchas eh, Para hacer una visual de la zona, de las dos márgenes del río Negro Donde se asentaron aquellos primeros pobladores Y también eh, los guiamos a los ranchos históricos que tenemos de los 1810, 1820, algunos y también la Torre del Fuerte, que fue ese primer poblado llamado Poblado y Fuerte del Carmen, eh, de 1779 también, y es la construcción más antigua de la Patagonia, ¿sí? Queda hoy en pie la torre de aquel fuerte, lo que fue toda la manzana, donde también se encuentra hoy la parroquia y el municipio y algunos colegios que han quedado. Eh, allí podemos subir a la torre, hacer una también una vista panorámica de... De la zona eh, y bueno, se les cuenta también con los chicos que tenemos que hacen el recorrido de como guías eh, un poco de la historia local y todas las lo que ha acontecido en todos estos años, que ha sido muy rico y muy importante para toda la Patagonia en general, ¿no? desde aquí se han hecho actos de soberanía muy importantes para todo lo que es la defensa de la Patagonia, como por ejemplo, el hecho más importante que es la batalla del 7 de marzo donde se defendió desde aquí el lugar de, contra la invasión del imperio brasilero del cual tenemos, eh, se han tomado las banderas famosas que tenemos en la parroquia expuestas y que pueden apreciar ahí en, una, en un recorrido muy, muy entretenido y muy lindo para que puedan venir no, nosotros estamos de lunes a viernes de 9 a 14, en, ahora en enero y en febrero y la visita guiada por el exterior eh, a las 10 de la mañana Ahí ya tienen un lindo panorama para poder visitarnos y conocer la, toda la historia de, la, de Patagones, de la comarca en general. Y, y bueno, los invitamos a que vengan en, en este verano como un atractivo más de todos los atractivos que tiene la zona. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la visita.